Ones de Pau, a Contrabanda FM. Molt bona tarda, benvingut, benvinguda a Contrabanda FM. Bueno, segui, si estaves escoltant, segueixes de Contrabanda FM i ara ets benvingut, ets benvinguda al programa Ones de Pau. Avui és divendres, dia 9 d'octubre i tenim molt proper el dia 12 d'octubre que és el proper dilluns que segons anuncia el govern amb la seva propaganda institucional diu que és el dia de la fiesta nacional eh, jo per exemple tinc aquí un anunci a tota pàgina, a tot color eh, on surt un entrenador de futbol conegut pels fans merengues i que està envoltat de simpàtics i riallers soldats i, i dones soldats també de l'exèrcit espanyol bé, no sé exactament què és això del, de la festa nacional, perquè tampoc és el dia de les forces armades, que ja va passar el mes de maig passat però alguna cosa volen celebrar nosaltres directament avui parlarem dels pobles indígenes perquè té alguna cosa a veure, sobretot sobretot amb, amb eh, aquestes manifestacions que pugui haver-hi eh, nacionalistes i de reivindicació històrica de passats gloriosos, etc. Ja veieu per on vaig. Si es parla de doncs, recordar eh, el colonialisme a les Amèriques com una fita o com un referent positiu, nosaltres no ho podem acceptar i diem que, que res d'això, que aquella... Eh, colonització, doncs va ser nefasta i encara avui doncs, se'n ressenteix la població de tot el continent americà. Nosaltres aquí a unes de pau tenim una secció que es diu Guatemala de la impunitat a la pau. I eh, després d'aquesta presentació, passarem una entrevista a el company Henry Morales que la vam gravar a l'estudi 1 de Contrabanda FM el mes de juny del 2009 ens parla de Guatemala i ens serveix també doncs, per conèixer quina és la situació dels pobles indígenes avui en dia a Centroamèrica. I com que tenim poc temps, perquè l'entrevista dura 40 minuts i no vull que estigui al final, simplement us llegeixo un document que portava aquí, que a mi me'l va donar l'Associació Justícia i Reconciliació, AJR, de Guatemala, que treballa amb les víctimes de la guerra que va, que va patir el país entre l'any eh, 1960 i 1996 més que una guerra doncs, un genocidi o com a mínim doncs, una brutal eh, lluita contra la població indígena amb crims de guerra i crims contra la humanitat doncs, eh, única a tota Amèrica Llatina ja n'hem parlat altres vegades i tenim aquesta secció al programa que es diu Guatemala de la impunitat a la pau i aquí trobareu doncs, tota la informació per conèixer una mica més el país. El que us volia llegir és aquest document que em va donar JR l'any 2008 mentre un servidor estava treballant com a observador internacional i com a acompanyant de defensors i defensores dels drets humans a Guatemala i és ni més ni menys que el conveni 169 de la Organización Internacional del Trabajo. A este convenio Yagecho, eh de este convenio de las Naciones Unidas se aprobó en 1989. Es el instrumento legal más avanzado en la cuestión de la defensa y protección de los derechos de los pueblos indígenas y base jurídica de sus justas reivindicaciones las Naciones Unidas para reafirmar la validez del convenio 169 aporta sus avances después de 30 años y preocupados porque los pueblos indígenas siguen sufriendo injusticias y enajenaciones de sus tierras y territorios elaboran la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas aprobado el 13 de septiembre de 2007 apartan también estos dos documentos que doncs són una base jurídica suficient, si és que no n'hi havia, havia d'altres, eh, que, doncs, d'alguna manera protegeixin aquests drets dels pobles indígenes. Evidentment, com molts estareu pensant, doncs, una cosa són els drets, les altres les obligacions, i l'altra el que succeeix a la pràctica. Una cosa és que un tingui un dret alguna cosa, i una molt diferent que els governs tinguin l'obligació de fer complir aquests drets i que es compleixin en qualsevol cas aquí queda doncs, aquest recordatori de del conveni 169 de l'Organització Internacional del Treball i també la declaració de les Nacions Unides sobre els drets dels pobles indígenes ho adjuntarem al bloc del programa onesdepau.contrabanda.org i ara sense més preàmbuls, anem a escoltar aquesta conversa amb el Henry Morales. Si tenim temps al final, doncs farem una última hora d'Honduras i ens acomiarem. Amb vosaltres l'entrevista del de, company Henry Morales gravada el juny del 2009. Ones de Pau, a contrabanda FM. d'atèmala, de la impunitat a la pau. Avui, a la secció de Guatemala, de la impunitat a la pau, parlarem amb el Henry Morales, que és activista polític i coordinador del moviment Tzu Quimpo, de l'altiplà de Guatemala. Ell viu a Guatemala i en aquests moments està visitant Barcelona, perquè ha estat convidat per l'associació d'amistat amb el poble de Guatemala, està fent unes xerrades i difonent una mica la realitat del país centreamericà i sempre doncs, eh, apropant nexes i, i solidaritats i sinergies per, per poder col·laborar en la recerca de la justícia i la pau a Guatemala. Ja sabeu que és un país que va signar els Acords de Pau l'any 1996, després de més de 30 anys de guerra, i el Henry Morales coneix molt bé aquest procés i avui en parlarem. Buenas noches, Henry. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, eh, permítame una pregunta así directa para empezar. ¿Cómo definiries o describiries la República de Guatemala hoy? Bueno, Guatemala es un país con fuertes contrastes, políticos, económicos, culturales, sociales, podemos decir que sigue siendo un país con grandes potenciales económicos, un país con eh, una cultura muy diversa, muy rica, pero contradictoriamente un país con muchas desigualdades sociales, económicas un 2% de la población que controla más del 80% de la riqueza de, de la tierra y eso genera, lógicamente, índices de pobreza y marginación muy altos. Eh, un país que sigue teniendo una mayoría de población indígena, un 65%, pero que al mismo tiempo son esta población la más marginada, la más excluida. Muy bien. Y dime dos palabras... Eh, una en lo positivo de Guatemala y una en lo negativo, para describirla también. Lo positivo podemos decir que eh, hay una sociedad que cada vez va entendiendo que solo por la vía de la organización, de la participación política, se va a poder hacer cambios. Lo negativo es que es una sociedad cooptada por muchos intereses económicos, políticos, que generalmente no van a favor de un desarrollo o un crecimiento con equidad o igualdad. Eh, eso pueden ser dos elementos de entrada. Entonces, ¿podríamos decir cambio en lo positivo y igualdad en lo negativo para ah, lograrla? Eh, sí. Eh, mira, uno de los grandes propósitos de la lucha política en el país es efectivamente poder transformar esta realidad de, de, de grandes desigualdades, inequidades y eh, marginación política. Cuando hablo de cambios, podría plantearse que es sólo a través de la participación política de la población, de los pueblos indígenas, de los jóvenes, de las mujeres, que estos cambios se van a poder dar. Lógicamente que es un sistema en donde, por la misma forma, forma de su práctica política y económica no permite por la vía eh, legal muchas veces las transformaciones, entonces estas hay que propiciarlas, hay que buscarlas, hay que motivarlas y eso sólo se va a dar si la población está consciente de su realidad, está participando activamente y sobre todo Eh, que está generando resistencia ante estos grandes problemas que, que tenemos. ¿Quién es Henry Morales? ¿Cómo te definirías a ti mismo, Henry? Bueno, yo soy, como muchos guatemaltecos y guatemaltecas, una persona que a, aún no ha perdido la perspectiva de que otro mundo puede ser diferente, de que otra Guatemala puede ser diferente, que si queremos efectivamente transformar un país más solidario, más equitativo, más igualitario, hay que enfrentar y luchar de una manera más determinante y con una perspectiva de izquierda estos cambios. Entonces se puede decir que soy uno de los tantos y tantas personas que somos todavía soñadores y que estamos luchando por transformar nuestra realidad. Y la palabra ¿Revolución para ti, Henry, qué significa? Bueno, mira, yo defino revolución como una transición de cambio, de transformación, de una re realidad dada a otra mucho mejor. Entonces, revolución para mí es pasar de una realidad de marginación, de... de discriminación, de desigualdades económicas, de pobreza, de eh, falta de democracia, a una realidad de prosperidad, de igualdad, de equidad, de oportunidad para todos y todas, para que la niñez tenga educación, tenga salud, para que los pueblos indígenas puedan ser reconocidos como pueblos, como ciudadanos, ciudadanas, y que la democracia y, y, y, y la paz, pues efectivamente puedan ser la base de, de su crecimiento y de su desarrollo Henry Morales fue un niño soldado o un joven guerrillero de la URNG bueno en Guatemala en pleno periodo del conflicto armado que estamos hablando de los años 70 80 solo tenías dos tres opciones una pasar desapercibido de todos los problemas estructurales y en ese entonces de represión política que había por parte del ejército y, y de, las, de los gobiernos, otro pasar a ser parte del ejército nacional y reprimir a tu pueblo o la tercera opción que era militar en este caso en organizaciones que buscaban por la vía de un movimiento revolucionario las transformaciones sociales y económicas en el país. Bueno, a mí me tocó optar por por la tercera opción es decir ser parte de ese ejército de personas que pensábamos que sólo a través de un movimiento revolucionario se podían transformar las realidades del país y entonces desde ese entonces comenzamos a participar en la lucha en la lucha guerrillera digamos uh -huh. hasta que se firmó la paz en el 96 es decir de, eh, mi persona participé cerca de 12, 13 años. Y me comencé a, a, a realizar actividades políticas a los 14 años. Puede decirse que ya en un, en un nivel de la juventud bastante avanzado. Uh -huh. También es cierto que en, en Guatemala, sobre todo la, la población indígena maya, Garifuna o chinca, pero la maya que es la mayoritaria, pues es muy evidente que la, las, las mujeres pues eh, son mamás muy pronto, ¿no? Entonces supongo que también eh, un joven de 14 años en Guatemala no es lo mismo que un joven de 14 años en España, pero bueno, aún así, sí que eh, eras muy joven eh, cuando estabas, pues, en ese momento pues de, de revolución, de lucha armada, y supongo que fue un capítulo muy importante de tu vida. Déjame que te haga también una pregunta así difícil. ¿Cómo valoras ahora lo que fue la lucha armada? Bueno, eh, lo que te planteaba, la participación de muchos jóvenes, de 13, 14, 15 años, se debió precisamente a que la realidad misma que tú vivías te obligaba a madurar políticamente. Yo creo que aquí hay que distinguir que cada sociedad tiene su propia forma de ver la vida, su propia forma de vivencia y eso te va marcando, eh, en el sentido que posiblemente los jóvenes en un país como España, pues efectivamente sus, su contexto es diferente. Eh, yo creo que muchos jóvenes en Guatemala en esa época hubieran deseado tener eh, un tiempo para crecer, para disfrutar, para, para aprender más cosas, y no desde joven pues, meterse a una tarea tan importante, tan difícil y compleja como era meterte en un proceso de revolución. Pero lógicamente vas aprendiendo y todo tiene su recompensa. Entonces, al final, te das cuenta que hiciste lo correcto, que no te arrepientes de haberte involucrado, y, lógicamente, después de años, ya cuando ha concluido la guerra, se ha firmado la paz, y regresas al pasado, y piensas cómo fue tu militancia, o cómo fue el movimiento revolucionario, concluyes que hay muchas cosas que podrías haber hecho mejor. Hay muchas cosas que posiblemente no las hiciste como tenían que ser y que por eso no se lograron los, las metas que se proponía eh, el movimiento revolucionario. Pero bueno, son aprendizajes, son épocas diferentes, todo puede tener una justificación, lo importante de esto es que aprendiste a ser diferente, aprendiste a valorar eh, las relaciones políticas, las relaciones humanas, la solidaridad a las personas, a los pueblos hermanos, con una visión diferente. Y yo creo que eso solo se da en la medida que tú también participas, crees y eh, estás convencido que lo que has hecho pues tuvieron un sentido eh, importante en tu vida, en tu militancia, y fundamentalmente que tuviste ideales, tuviste ideales, y esos ideales es lo que eh, uno valora más eh, años después cuando ya haces un análisis de lo que fue el proceso revolucionario, ¿no? que lo has mantenido y que a pesar del tiempo sigues trabajando por construir una sociedad diferente, por construir relaciones solidarias diferentes por acercar pueblos, por intercambiar tu diversidad cultural, eh, y eso creo que es un aprendizaje que solo se pudo dar en este tipo de, de participación política que en, en mi caso tuve la dicha de tener. ¿eh? Mm. Estamos hablan, hablando de tu participación en, en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que es la URNG, es. que todavía existe como organización. ¿no? Sí, una vez que concluyó el conflicto armado y que la lucha guerrillera se transformó, bueno, no se transformó, sino concluyó con una firma de la paz en el 96%, URNG se transforma en un instrumento político partidario que ha estado participando desde el 96 hasta las fechas en los procesos electorales y tratando eh, de continuar con su lucha de transformación en el país. Entonces eh, nosotros seguimos colaborando, seguimos participando en esa lucha, respetando lógicamente el eh, poder eh, que en tu práctica social, porque yo soy parte de un movimiento social tenemos una naturaleza que nos identifica pero que al final es complementaria con, eh, con el partido político entonces estamos buscando ahí cómo logramos hacer un esfuerzo combinado sin perder de vista el objetivo común que nos, que nos acerca y nos une ahora te referías a, a, al movimiento subtivo sí ¿Cómo lo podrías definir para que nos hicieramos una idea de cómo está trabajando o funcionando? Mira, el movimiento Tsukim Pop es un, un espacio de coordinación de muchos esfuerzos, desde ONGs, asociaciones, grupos, en donde nos hemos pu eh, puesto de meta eh, contribuir a fortalecer la organización comunitaria, a la formación de un liderazgo político nuevo en el país, joven, indígena, a dinamizar procesos de participación política que permita que todos estos sectores que históricamente han estado excluidos, como son los jóvenes y las mujeres, puedan ser protagonistas directos de su transformación local, puedan generar propuestas dirigidas a Aquelbier, aquel Estado eh, cumpla con eh, las grandes demandas y reivindicaciones sociales, políticas, económicas, culturales que tenemos en el país. Entonces, como movimiento estamos contribuyendo a, a que esos cambios se puedan dar desde lo local, desde abajo, desde la misma gente y lógicamente, eh, contribuyendo a que la población también vaya siendo más crítica de su realidad vaya teniendo un pensamiento eh, más politizado en el buen término de la palabra y, lógicamente, que nuestra perspectiva es una perspectiva progresista, de izquierda eh, y de transformaciones profundas eh, a nivel estructurales y sociales. Uh -huh. eh, en Guatemala tenemos una imagen que, bueno, pues se aproxima más o menos a la realidad y, y normalmente, pues, eh, es una, una información... ...bastante lejana... ...y se, se conoce... ...se desconoce mucho de, de esa realidad... ...pero últimamente por, por temas más... ...de sensacionalismo eh, periodístico... ...pues sí que han salido más noticias... ...a la prensa... ...pero si, sin caer en eso para darles juego... A, ...a estos vídeos... ...a estos asesinatos que ha habido... ...con inculpaciones... Eh, ...de altos, altos cargos políticos, etcétera... ...solo creo que puede ser más interesante... ...conocer tu opinión al respecto... ...de lo que es la política... Porque eh, tú sigues creyendo en la política, has ha sido eh, parte de un movimiento revolucionario, guerrillero, pero ahora, de algún modo, crees en la política. Cuéntanos eso, com, com, eh, ¿cómo lo defines tú? ¿Cómo lo ves? Mira, el sistema político tradicional a nivel global, eh, el modelo neoliberal, digamos, que predomina en las prácticas y en las relaciones sociales, socioeconómicas, culturales, te van creando un modelo que solo puede subsistir si se generan condiciones a veces antidemocráticas, condiciones antisociales y condiciones que eh, te ponen en, en un escenario eh, criminalidad, delincuencia organizada. Eh, problemas entre grupos de poder, y eso es lo que ha estado pasando en Guatemala. Es decir, el modelo puede, solo puede subsistir si existe gobernabilidad si existe debilidad del Estado, si existe un sistema de justicia que no funciona, si existe una pérdida total de lo que son las relaciones políticas y humanas o el respeto a la vida, ...y por eso que en la actualidad en Guatemala es un país que está considerado como un país violento... ...con un porcentaje de muertes diarias... ...pero que no, no son situaciones casuales, es parte de este modelo que se va construyendo... ...para que esos sectores que tienen el poder económico y político se sigan manteniendo... ...pero contrariamente es un país con una pobreza creciente, más del 80% de la población en donde la economía subsiste por medio de las remesas económicas que vienen de los migrantes que salen del país a Estados Unidos, fundamentalmente, y que eh, de esa forma pues se van garantizando un, una estrategia de subsistencia. En Guatemala, uno de los peores males que tenemos en este momento es el crimen organizado, el narcotráfico. Prácticamente tienen cooptado al Estado y son estos grupos los que mantienen ese nivel de ingobernabilidad y de eh, inseguridad en todos los ámbitos. Se supo lo que tú dices que aparece un video en donde se acusa al presidente actual de de de haber enviado a matar a un abogado, etcétera, y eso generó un revuelo internacional. Sensacionalista como como como es, ¿no? Diez días después de este hecho, resulta que ahora eh, eh, los responsables de estos crímenes son partidos de oposición, gente vinculada a, a, a, al ejército. Es decir, se van creando escenarios para desestabilizar un gobierno que, si bien es cierto, está muy debilitado, no tiene claro a dónde quiere ir, pero que está haciendo algunas obras diferentes a los gobiernos anteriores. Entonces estas pequeñas diferencias hacen que el sistema se sienta amenazado y actúa de esta forma. Pero vuelvo a insistir, eh, todos los problemas que en la actualidad acechan al país, bueno, unos son estructurales, históricos, como la mala distribución de la riqueza, la mala distribución de los ingresos, la falta de un Estado que regule que controle que, que garantice bienestar social pero por el otro lado eh, problemas que también van muy relacionados con, con grupos de poder que quieren mantener sus privilegios que quieren seguir eh, manteniendo un poder económico sin, sin comparaciones a, a costa de que la gente siga en pobreza, siga siendo marginada etcétera entonces eh, la verdad que son son relaciones muy complejas, pero que en la medida que la población va entendiendo que si dejamos pasar que estas cosas continúen si no activamos más organización social más participación política, pues difícilmente vamos a tener cambios entonces yo creo que Eh, eh, hay un contexto difícil, pero al mismo tiempo eh, la, la población se está eh, estructurando, se está organizando y eso son buenas, son buenas noticias a futuro. El hecho mismo que en este momento en Guatemala, fundamentalmente las mujeres indígenas, mujeres ladinas, mestizas, tienen cada vez un nivel mayor de participación política, de organización, eh, de incidencia, pues eso nos posibilita ver que los cambios van a venir desde ahí, los jóvenes, ¿sí? Y para eso estamos trabajando. Uh -huh. um, puede ser interesante apuntar un poco una idea que, que comentaba un compañero guatemalteco que decía que los movimientos sociales estaban de algún modo sustituyendo a... a a los movimientos políticos, ¿no? Era como si con tanta ONG, con tantas organizaciones, eso estaba sustituyendo un poco a, a esas organizaciones populares que de algún modo pues hablaban de lucha de clases, que hablaban de burgueses, que hablaban de aristocracia, de oligarquía, cosas así, que son palabras que... que no se usan, o, o, o al menos en Europa han dejado de, de usarse con mucha intención, pero que si pusiéramos otros nombres, pues seguirían siendo válidas, ¿no?, esas luchas. Pero sobre todo eso, ¿cómo, cómo, cómo ves el trabajo de las organizaciones no gubernamentales que quitan mucha energía y dedican, pues, eh, mucho trabajo, mucha gente, cuando quizá, pues, al final no, no se está haciendo prácticamente nada para cambiar la situación, ¿no?, Mira, esto hay que verlo en varios, en varios escenarios uno las ongs desde hace unos 20 años o más surgen como una respuesta a la falta de atención del estado en temas diversos temas sociales culturales económicos son los referentes de una fuerte cooperación internacional sí que, que bueno que es lo que les permite hacer su trabajo y que precisamente por esa posibilidad de recursos pues tienen eh, condiciones para tener recursos humanos más calificados más experimentados con niveles de educación avanzados cosa que las organizaciones comunitarias las organizaciones populares no tienen, porque pues son organizaciones que siguen manteniendo eh, una estructura más horizontal, más de lucha local, gremial, sectorial, y es aquí donde está un problema. Y es que eh, las ONGs, como tienen estas mejores condiciones, se les facilita luego transformarse en interlocutores ante el Estado, ante la comunidad internacional, ante los problemas. ...pero han olvidado o muchas de ellas se han divorciado de, de, de su base local. Por eso se dice que las ONGs están sustituyendo ¿sí? a las organizaciones de base, a las organizaciones sectoriales. Nuestro planteamiento es que las ONGs, muchas ONGs, son organizaciones que, que tienen cierta legitimidad política... ...que han contribuido a las transformaciones y que deben mantener siendo un instrumento de eh, acompañamiento, de facilitación de procesos, pero no de sustitución de la lucha de la lucha de movilización o de la lucha de reivindicativa que la deben llevar las organizaciones locales, los movimientos locales. Entonces, en la medida que esa relación se pueda dar creo que estaríamos eh, contribuyendo muchísimo a que los procesos políticos de participación sean incluso hasta más eh, más fortalecidos. Entonces, este concepto de onegeización viene en ese marco, ¿sí? en un marco en donde a veces se ha perdido la perspectiva de cuál es tu rol, de cuál es tu mandato, y eh, precisamente por sus condiciones más favorables, pues han logrado insertarse de mejor manera en la vida política. Pero, en la medida que hay nuevo liderazgo, que hay nueva organización comunitaria, que hay jóvenes que cada vez están asumiendo un protagonismo político, en esa medida el cambio se va a ir transformando. Pero hay que hacer un esfuerzo, lógicamente, por contribuir a que cualquier organización, cualquier gremio que quiera aportar a un cambio en el país, pues tiene su espacio, tiene su, su aporte, ¿no? Pero hay que verlo de una manera más complementaria. Esto va a ser un esfuerzo grande, que hay que ir cambiando, que hay que ir fomentando, pero creo que las condiciones se están dando para que efectivamente este problema que a veces se ha identificado, pues eh, no se vea como problema, sino se vea como un potencial en determinado momento. Uh -huh. Muy bien, podríamos hacer una, una comparación, si te parece bien, entre Guatemala y España, hay, hay muchas diferencias en los procesos históricos, pero también hay, hay muchas cosas en común, como es el, el trabajo por la memoria histórica, ¿no? incluso me, me atrevería a decir que... en los trabajos eh, oficiales que se han hecho de, de memoria histórica en, en Guatemala son muy buenos y, y está recogido muy bien lo que pasó durante la guerra interna, lo que pasó durante las dictaduras, lo que pasó pues, con todas esas masacres y, y asesinatos y política militar de tierra arrasada. Todo eso está muy bien documentado, ¿no? Eh, entonces luego también hay un trabajo de memoria histórica más de, de transmisión a las nuevas generaciones que, que también lo sepan por parte de sus familiares y eso podría ser similar de algún modo a lo que pasa en España también que hubo una dictadura y también se intenta pues, recordar pero para entender lo que sucedió y para tomar conciencia de ello y que no vuelva a suceder ¿no? porque si lo escondemos eh, luego pues, pues, se puede repetir otra vez si no, si no sabemos lo que ha pasado Entonces la, la pregunta concreta sería, ¿cómo ves el, este proceso de memoria histórica en Guatemala? ¿Se está desarrollando? ¿Hay impedimentos? ¿Cómo estás viviendo este proceso? Mira, yo parto que un país que pierde su memoria histórica es un país sin, sin vida. Porque es como que pierdes tu identidad, pierdes tu realidad, pierdes etapas que fueron vitales para ser lo que ahora es cada país. Posiblemente en España, esa importante etapa en términos de proceso político que se vivió para cambiar una realidad y que efectivamente generó muertes, desapariciones, fue lo que permitió que ahora fuera un país posiblemente con una realidad política muy diferente hace 30, 40 años. Guatemala es lo que vivió. Es decir, eh, hubo un conflicto armado, mucha gente tuvo que dar su vida, mucha gente fue asesinada, desaparecida, para buscar cambiar, transformarla en un país diferente. Entonces, eh, desgraciadamente, como eh, indicaba, no logramos... Hay cambios muy profundos cuando se firma la paz. A partir de la firma de la paz hay muchos esfuerzos para que esa historia de muerte, de desapariciones y que queda eh, documentada en informes que se han llamado informes de la memoria histórica, fundamentalmente donde hay violaciones a los derechos humanos, pueda conocerse y pueda llevarse a la justicia. El problema que aquí tenemos es que el sistema de justicia en Guatemala no funciona. Es un sistema controlado por los poderes políticos tradicionales que incluso fueron los responsables de dar las orientaciones para que la represión, las políticas de tierra arrasada se realizaran. Y entonces cuando quieres hacer justicia, no encuentras justicia. Entonces la memoria histórica para nosotros y la búsqueda que eso, esa deuda con el país de tantas muertes y desapariciones es que algún día se conozca la verdad. Que algún día todas las personas que están sindicadas de responsables, pues efectivamente vayan a la justicia. ¿sí? Esto va a ser una labor muy muy ardua. Eh, solo para ponerte un ejemplo, de 200.000 personas, casos de muertes y de desapariciones en un periodo de 30, 40 años que se tienen registradas, sólo un caso ha avanzado en la justicia, uno. Los demás está en archivo muerto. Entonces, aquí, como en cualquier otro país que quiera eh, generar justicia de esa memoria histórica, para mí tienen que tener varias condiciones. Una, voluntad política. De querer llegar a, a la verdad. Dos, un sistema eh, de justicia que sea imparcial y que, y que quiera aplicar justicia. Tres, yo creo que es eh, la búsqueda de la población de ese derecho, de saber qué pasó con sus seres queridos. Y cuatro, eh, una persistente y permanente lucha para garantizar que ese proceso se, se lleve a cabo. En esto vamos a encontrar grupos, sectores que se van a oponer, uno pues por no volver a vivir tiempos pasados, otros pues porque salen afectados, porque posiblemente pueden ser vinculados a lo que pasó, pero me parece a mí que lo más importante aquí es que la población asuma eso como un derecho, y en base a ese derecho exija que si no se puede en un momento tiene que seguir exigiendo para que las condiciones se den. Entonces en Guatemala se está viviendo eso, va a ser una reivindicación que vamos a continuar, eh, saber qué pasó con nuestros seres queridos, que mataron, que desaparecieron, y ojalá la justicia algún día funcione. Entonces me parece que es una labor ardua, pero necesaria, para que nuestra sociedad, nuestras generaciones, pues sepan realmente qué pasó en el país yo creo que con eso van a poder ser sociedades mucho más sensibles a este tipo de, de injusticias y sólo de esa manera construir un mundo diferente, ¿no? de más solidaridad, de más respeto, de más eh, deseo de, de, de, de, de ser mejores, pues, en todo sentido. Uh -huh. Entonces, ojalá en España esa labor continúe, no porque me parece que es una necesidad. A veces los pueblos con estas deudas históricas no pueden crecer, no pueden madurar, pues porque les falta un cimiento importante. ¿no? Nos queda tiempo para dos preguntas más. La siguiente pregunta podría ser, eh, ¿crees que... Henry, ¿tú crees que el, la situación que se vive en Guatemala en otro país no sería soportable con otra población, con otra, con otra gente? O dicho de otro modo, solo el pueblo de Guatemala es capaz de soportar eh, tanta represión, eh, tanta pobreza, eh, tanta ingobernabilidad como la que, la que ejercen estos políticos corruptos? y esta clase eh, económica también vinculada con esa corrupción y, y con esa represión y violencia? Mira, yo creo que sería un error comparar realidades de un país a otro, porque cada país al final tiene características y particularidades propias. ¿no? Hay temas comunes, por ejemplo, en todo Centroamérica, temas comunes, la represión, la corrupción, la falta de participación o espacios de participación política, sistemas y modelos muy derechizados o muy en la perspectiva neoliberal, sociedades que han vivido o que viven con una cultura de temor y de terror permanente que se pueden comparar como similares. Ahora, lo que yo sí creo que va generando similitudes, que son sociedades que cada vez van optando una participación mucho más consciente de su realidad. Mira lo que pasó en El Salvador. Por primera vez ahora se tiene un gobierno de izquierda. Después de 15 años de guerra, 12 años de haberse firmado la paz. Pero se llega a un gobierno de izquierda. Eh, ¿Qué está pasando en Honduras? Un gobierno que, bien o mal, le ha apostado a, a una agenda más social, más política, eh, orientada hacia la, la gente más pobre, más marginada, lo cual es bueno. ¿Qué está pasando en Nicaragua? Con todos esos problemas que hay, pero al final el sandinismo vuelve, eh, y que debe mejorar y debe fortalecerse, pero vuelve, ¿no? Entonces Guatemala está buscando ese proceso también de, de cambiar esa realidad que tú has planteado de mucha delincuencia, de mucha muerte, de mucha pobreza y, y, y solo por la vía de la lucha social se va a lograr algún día. Entonces eh, a mí me parece que los pueblos tienen algo en común y es que nunca van a vivir siempre en en el obscurantismo ¿no? o, o en una actitud pasiva. Llega un momento en que las realidades ya no se soportan, ya no se aguantan y explotan. Y generalmente esas explosiones siempre es para buscar un, un cambio, un cambio social, un cambio político. Y yo creo que eso pues es algo que en América del Sur y ahora en Centroamérica, en algunos países, está sucediendo. pero Se llega a un punto donde ya no se soporta el modelo, las injusticias y se propicia un cambio. Entonces creo que en ese ámbito sí hay parecidos en casi todos los países y lo que nos falta un poco más tal vez es intercambiar más esas experiencias compartir más esas experiencias y ver los problemas no como algo de un país sino como algo más regional más globalizado entonces eh, en esos ámbitos creo que hay mucha similitud en lo que se está realizando en centroamérica en América del sur posiblemente en europa y en otros en otros lugares. Pero estos ejemplos de, de cambios que, que comentas no son ninguna explosión ni, ni, ni ninguna ruptura, forma parte de, de, del, del mismo tipo de cambio político, electoralista, parlamentario, y yo lo que me refería precisamente es que no sé cómo ves tú hasta qué punto la gente será capaz de soportar tanta injusticia y tanta pobreza eso es lo que me refería bueno mira eh, como para que haya un cambio así porque tampoco no no, no, lo, no, no, no lo veo muy viable ahora mismo llega un cambio no mira en eh, guatemala en particular por la vía electoral es difícil que a corto plazo eh, se pueda poner un gobierno de izquierda que cambie la realidad a corto plazo no hay condiciones pero lo que sí se está haciendo es Precisamente, trabajar para generar más organización comunitaria, más poder local desde abajo, lo que mencionaba, fomentar un nuevo liderazgo político, jóvenes, mujeres, indígenas, porque es a partir de ahí que esa insostenibilidad que tenemos ahora se va a poder transformar en, en un movimiento de fuerza. Desgraciadamente en nuestros países hemos caído en esa estrategia de democracia electorera que pareciera que sólo si hay elecciones hay democracia, cuando eso no necesariamente es así. Pero es lo que legalmente tienes. En ningún país ahorita en Centroamérica plantearse otra forma de cambio lo veo viable. Como por ejemplo plantearse otro movimiento revolucionario. En este momento no hay condiciones. Entonces tienes que utilizar los instrumentos que hay, pero para poderlos llevar a tu favor, hay que comenzar a hacer un trabajo social de base muy importante. Porque sólo de esa manera vas a poder mantener estos procesos. Si bien es cierto, en una elección se gana el poder político, si lo vemos desde la izquierda, pero hay que luchar luego por el poder económico, que es lo más Eh, difícil. Pero solo si hay un movimiento social, organizado, articulado, que respalde estos cambios, se va a poder mantener lo que estamos viendo en Bolivia, lo que estamos viendo en Venezuela, en Ecuador. Si no, difícilmente vas a poder generar transformaciones, porque el problema no es tener el poder político, el problema es cómo distribuir la riqueza, cómo hacerla llegar a los que no tienen. Cómo esa riqueza transformarla en beneficio de todos y todas, en salud, educación, vivienda, etcétera Y es ahí donde eh, la lucha por, por transformar esas realidades eh, tiene su reto más importante, ¿no? Entonces vuelvo a insistir, para nosotros esos cambios sólo se van a poder dar si hay una población más activa, más participativa, más eh, deseosa de transformaciones de fondo, ¿no? Pero hay que trabajarlas y son procesos de, de largo plazo. Entonces podemos decir que los problemas que tenemos ahora vamos a seguramente a mantenerlos un tiempo más hasta que las condiciones se den para esa, esa transformación. Muy bien. El, eh, lo dejamos aquí, si te parece bien. Bueno. Eh, Henry, muchas gracias por venir a, a Contrabanda FM, eh, por colaborar con el programa UNASDA pau y mucha suerte en, en el trabajo como activista político, también como coordinador del movimiento Tsukimpo en la República de Guatemala. Pues de mi parte felicitar por tener estos espacios alternativos de comunicación, que es lo que hace falta. No hay, estamos rodeados de una prensa, de una televisión, de una radio, que en lugar de generarmente crítica en ajena... Eh, concientiza ciertos intereses y creo que tener estos espacios de intercambiar desde estas vías alternativas es lo que también ayuda a generar cambios en las sociedades ¿no? y que bueno, así es de que también agradecerles el espacio Muchas gracias Doncs uh, acabem aquí esta conversa amb Henry Morales i només us recordo que tenim un blog amb tots els àudios de la secció de Guatemala de la impunitat a la pau i que és el següent, 3w.onasdapau-guatemala.blogspot.com De la impunitat a la pau. Doncs uh, aquesta era l'entrevista que vam gravar a, a l'estudi 1 de Contrabanda FM el mes de juny. <coughs> pocs dies abans de que es produís el cop d'estat a Honduras i per tant eh, és important tenir en compte perquè eh, el, el nostre convidat el company Centri Morales feia referència a Honduras eh, a una situació de canvi que s'estava donant i que clar, no correspon a la situació actual on com sabem tots hi ha un govern eh, militar eh, oligarca que doncs, eh, ha fet un cop d'estat i ja fa més de 100 dies que la resistència popular doncs, de forma pacífica eh, doncs, intenta fer front a aquesta situació tan complicada precisament perquè aquesta situació de canvi de lleu canvi, tot s'ha de dir però de canvi, en definitiva, que s'estava impulsant des del govern constitucional de Manuel Zelaya doncs, es va produir aquest cop d'estat per evitar aquests canvis en qualsevol cas, l'entrevista ha anat bé perquè ens explica una mica la situació de Guatemala, però que també serveix eh, per Centroamèrica i pels països de l'Amèrica Llatina. Avui és dia 9 d'octubre i el proper dilluns serà aquest dia que el govern espanyol anuncia com dia de la fiesta nacional i que té moltes reminiscències... Doncs' d'un passat eh, que, bueno, que ja, ja sabem quin és, sobretot en, en l'aspecte colonial, que doncs, té molt poc per celebrar i molt per denunciar, com, com deia doncs, una, un, un cartell d'una propera mobilització en, en contra, precisament, d'aquesta festa nacional. Tenim pocs minutets pa, abans de les 3 seguim a unes de Pau i recordo el mateix que havia recordat al principi tenim la declaració de les Nacions Unides sobre els drets dels pobles indígenes i el conveni 169 de l'Organització Internacional del Treball aquest document doncs, és important recordar-lo i tot i que els pobles indígenes saben de la seva existència, també és bo fer-ne difusió eh, entre els mateixos indígenes que ja se n'encarreguen doncs, associacions com la que comentava abans de eh, AJR, a JR, eh, a Associació, eh, Justícia i Reconciliació que sempre eh, treballa amb la premisa de que sense justícia no pot haver i pau. Sense justícia no hi ha pau però fa aquest treball de reconciliació començant per la memòria històrica i per defensar doncs aquesta, eh, aquestes injustícies per portar als tribunals les injustícies que segueixen doncs, pendents encara després de tants anys de guerra i dictadures eh, a Guatemala com a altres països per tant és un document vàlid que com deia el penjarem al bloc del programa a onesdepau.contrabanda.org el volia llegir però estem una mica desfasats amb l'horari del franqui, de l'ordenador de contrabanda i, i del, de l'horari gregorià que seguim tots, més o menys. Jo personalment intento doncs, seguir-lo cada vegada menys, sempre que pugui, i això també doncs, és important en aquests dies, de tenir en compte doncs, com el temps, el temps és la base del control de la societat si controlen el teu temps controlen la teva llibertat i aquí, doncs els països occidentals autoanomenats desenvolupats tenim molt a aprendre de la cultura indígena que, doncs basa molt la seva vida en la natura i en el temps que marca la natura deixem aquí a aquest referent de Guatemala i dels pobles indígenes, i acabem ja el programa recordant això, que a Honduras hi ha un cop d'estat, Honduras és un país fronterer amb Guatemala, també amb El Salvador, i, i la setmana que ve a veure si podem contactar amb una companya que es troba a Honduras, eh, treballant amb víctimes de la tortura, de les tortures que hi ha hagut doncs, durant les dècades i que actualment doncs, també estan donant. Hi ha molta repressió, molts detinguts, inclús nens, avis, no només joves i persones adultes. La repressió dels golpistes a Honduras eh, està tensant molt la corda, però la resistència continua. És important també recordar que la, la resistència és pacífica, que és una resistència històrica, mai havia sortit al carrer tanta població hondurenya i de moment s'està intentant mantenir aquestes mobilitzacions pacífiques. Ja veurem doncs, què és el que succeeix. Val la pena també dir que des d'aquí és molt fàcil dir eh, golpe por golpe, el poble hondureño tiene que... Pues, Mm, luchar por sus derechos i també a vegades hi ha una propaganda incendiària des dels sectors doncs, més contestataris que, mm, que no entraré a, a discutir, però sí que és important dir que, atenció eh, apliquem-nos el cuento i si volem ser incendiaris o qui ho vulgui ser que ho sigui aquí i que assumeixi les conseqüències però cada poble té la seva manera de lluitar i deixem que lluitin com ho estan fent, que la resistència és bastant ferma, de moment, tot i els assassinats que hi ha hagut entre la població indefensa que es manifesta per recuperar les garanties constitucionals que aquest govern del pallasso del Miqueleti, de l'impresentable del Miqueleti, amb tots els oligarques i militars al seu darrere, doncs estan portant a terme aquests dies ja fa més de 100 dies a Honduras a veure si podem fer aquesta connexió la setmana que ve amb, amb la companya que es troba a Honduras i ens explica quina és la situació anirem seguint, seguint l'actualitat però també tenim altres programes aquí a contrabanda com Què passa en el món, que expliquen doncs, setmana a setmana doncs, tot això que succeeix arreu del món ens acomiadem amb una frase que que, que pot anar bé, que és una frase dels zapatistes que diu detrás de nosotros estamos ustedes. Detrás de nosotros estamos ustedes. Això serveix no només pels, per les juntes de bon govern, que hi ha els caracols de xapes, sinó també per tota la resistència que hi ha arreu del món i que lluita contra les forces represores contra l'autoritat criminal i també d'una forma més humil també serviria aquesta frase pels micròfons de contrabanda aquí estem per compartir eh, tot el que vulgueu dir-nos tenim el telèfon que és el 93 317 7366 93, 93 317 7366 i el correu electrònic del programa Dones de Pau és el següent, onesdepau, arroba, altaveu, punt, ORG. Ens acomiadem, ara sí, fins al proper divendres. Tornarem a les dues de la tarda, com sempre, i aquest diumenge, la repetició, a les onze i mitja de la nit. Salutacions i fins la propera.